La Zona Cero Cuando os diga el enunciado de nuestro monográfico Zona Cero, seguro que, que todos exclamáis como oh". Sí, porque hemos decidido llamar a esto aparecidos de carne y hueso Toma ya ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Te ha gustado el título? Sí, ¿Eh? me ha encantado. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Aparecidos de carne y hueso. Sí, sí, aparecidos. Claro, aparecidos. porque en su día aparecieron, desconcertaron a todo el mundo. Sí, porque, eso. Claro... Y de carne y hueso, es importante para no confundirlos con fenómenos como Twitter, que son tipo sí. internet otras cosas. Sí, además lo de carne y hueso está muy bien, porque no solo vamos a hablar de personas. Exacto. <risa> <risa> es así, aparecidos... <risa> eh, pero de carne y hueso Hemos, eh, Bueno, como ya hemos comentado en algunos monográficos Hemos dedicado, por ejemplo, hace bien poquito A la princesa Carabú, ¿verdad? Exactamente eh, y, y a otros, eh, Pues hemos eh, buscado distintos eh, sí. en, en Más, eh, más eh, peculiares eh, Más olvidados por, por el tiempo Así que hemos elegido unos seis A ver si nos da tiempo a hablar de, de seis Es el top six de Carlos Canales y Jesús Callejo Sobre aparecidos de carne y hueso uh -huh. A ver, peculiaridades pues, de estos personajes Las peculiaridades, un poco yo creo Que tú las has dicho, es decir, vamos a huir de aquellos que ya son más o menos conocidos La princesa Carabú no era demasiado conocido, pero pues ya le dedicamos un monográfico. De Caspar Hauser también hemos hablado sí. y tampoco le vamos a, a dedicar mucha más extensión. De Hugo ¿no? Chávez tampoco vamos a hablar, ¿no? Tampoco, de Bob Morales, tampoco. <risa> hay ciertos aparecidos de carne y hueso <risa> que como tiene ramificaciones políticas, de momento no, pero no. quién sabe pues si algún, en algún día, monográfico ¿verdad? dentro de 10 años... Si que se descubre que no son de este plano existencial. Pueden ser objeto, a lo mejor, como la de, la de Capas, esa película, ¿no?, de donde sí, de sí. uno anonadado y al final resulta que decía sí, que... Sí. Es, el, es un buen ejemplo, Capax <risa> del, El fenómeno que sí. queremos contar Porque ah, sí, sí, sí. digamos que se, La clasificación que hemos hecho se basa sobre todo En el, en el tiempo, es decir, los más conocidos Caspar Hauser, la princesa Carabú eh, había tiempo suficiente para intentar determinar la identidad, de hecho la, de, la, de la princesa Carabú, como dijimos en el programa probablemente está resuelto, se llama Mary Baker en el caso de Caspar Hauser actualmente, a pesar de lo que se diga en internet prácticamente está resuelto, también el enigma más o menos, se sabe ya quién era y por qué apareció, sin embargo hay otros muchos casos donde realmente el fenómeno de la aparición mmm, llama la atención básicamente porque o nunca se resolvió o, eh, fundamentalmente, se trató de apariciones de muy corto espacio de tiempo, en el cual no hubo, materialmente, una, bueno, una trayectoria de investigación lo suficientemente amplia como para poder saber qué demonios sí. escondía detrás de la extraña aparición. Y, por supuesto, como bien has comentado, Carlos, eh, fenómenos como el de John Titor, eh, que es propio de Internet... Eh, pues, claro, no, no, pero fíjate, no. ya, fenómenos como el de Titor ya estaban avanzados. Me acuerdo que sí. hay un libro, yo creo que en español publicó, me parece, lo mismo, me equivoco, Bruguera. Bruguera Placijanes, yo creo que era que se llama Avisado para Otra Tierra, es un libro de Jacques Berguer, sí, sí, que es un libro fabuloso, porque básicamente, independientemente de que una gran parte de los hechos que, que, que cita Berguer, como todo lo que hacía Berguer, no son exactamente así, sin embargo, eh, establecía todos los parámetros de las características de las apariciones de este tipo, y además lo hacía al estilo Berguer, de una manera como... Uh -huh. como muy precisa luego el que luego fuera falso a la mitad es otra historia pero tampoco había tenido tampoco tiempo para investigarlo y el hecho cierto es que lo que hizo es un verdadero catálogo de lo que vamos a hablar hoy de toda uh -huh. la gente rara que ha ido apareciendo por el mundo y ya ha desaparecido sin dejar rastro Exacto. o ha acabado muy mal estamos hablando de personajes animales o cosas que uh -huh. de repente aparecen en un contexto inadecuado sin presunto origen uh -huh. eh, constatable y claro pues eso pues es lo que llama la, la atención y provoca cierto revuelo así que vamos eh, sin más demora eh, con algún ejemplo pues venga eh... Voy a empezar yo con un ejemplo bastante antiguo. Estamos hablando ya de ese paso de la Edad Media a la Edad Moderna, eh, un 13 de agosto de 1491, donde ocurre un hecho insólito de estas características. Además, un personaje bastante conocido. Conocido en su momento y conocido ahora. Estamos hablando de Facius Cardano. Facius. Eh, Facius, el padre del matemático italiano Girolamo Cardano. O Cardano. Cardano. También. Eh, ya era bastante, ya digo, conocido en su momento. Y... Aquí está lo sorprendente. En una de sus obras eh, de, Sublim, de Sublitate, eh, escrita en 1440, 1547, explica una cosa muy curiosa su hijo. Estamos hablando de la obra que escribe su hijo respecto a una experiencia que tuvo su padre. Y explica que su padre, algo que le contó, que le contó como una confidencia y que luego revela, pues en esta obra donde es científica, pero donde, bueno, también eh, comenta hechos personales, anécdotas que le pasaron tanto a Girolamo como a Facius Cardán eh, ¿Qué es lo que cuenta? Bueno, pues cuenta que ese 13 de agosto de 1491, a su padre se le aparecen siete hombres, siete hombres vestidos de seda, que le recordaban, dice él, a las togas griegas, y calzados resplandecientes. Daba la impresión... Eh, según lo que, lo que se cuenta de aquel encuentro fastuoso es que iban cubiertos con armaduras bajo las cuales se entrevían unas ropas interiores de color púrpura siempre de gran belleza y fastuosidad tanto los ropajes como ellos, como estos siete personajes de hecho, él los identificó en un principio como si fueran ángeles el que parecía ser el jefe tenía el rostro de un color rojo oscuro son descripciones que hace su hijo en esta obra de Sublitate le dicen que su vida era más larga que la nuestra, la vida de estos personajes, que se aparecen a él, a Facius Cardán. Fíjate que además cuando él estaba eh, debatiéndose inter interiormente en un problema matemático, justo aparecen estos personajes y le aclaran que su vida es mucho más larga que la nuestra, que podían llegar hasta los tres siglos de vida, de longevidad. Añaden que tienen una ley que les prohíbe revelar su ciencia a los hombres y que, de alguna forma su constitución, su naturaleza estaba formada de aire en fin, dicha visita par de que fue circunstancial pues nunca más volvió a verlos pero la impresión fue tan vívida en Facius Cardán que sí que le resolvió algunas de las dudas que en ese momento estaban pasando por su mente y desde luego le dejó ese testimonio tan duradero para que lo contara a su hijo, a Gerolamo Cardano Cardano y luego él a su vez la contara en esta obra y gracias a este testimonio tan insólito Podemos hoy contarlo porque no es el único caso que se da a lo largo de la Edad Media y el Renacimiento donde ciertos personajes de prestigio reciben visitas de hombres, fíjate, nunca mujeres, vestidos con suntuosos ropajes, por lo general suelen ser jóvenes hermosos, que luego les revelan ciertos temas de carácter trascendente. Bueno, pues aquí tenemos esta primera historia eh, vivida por Facius Cardán o Cardone. O cardo sí, sí. Eh, es que tiene después la transcripción ah, latina, que latina, sería ¿sí? Cardano. Cardano. Bueno, pues eh, siete personajes que se aparecieron ante él, y eso, al parecer, tuvo mucho que, que ver en la resolución de un problema matemático. Exactamente. A ver, tu propuesta, Carlos. Pues yo quería proponer dos que formarían parte de un grupo, que son los que dicen venir de países desconocidos. Es decir, oh. sería algo parecido a lo de la princesa Carabú, pero mucho más misterioso, porque además están unidos como por una extraña relación los dos casos que voy a contar, que son prácticamente idénticos, la única diferencia es que se dieron a miles de kilómetros de distancia y con un siglo de, de diferencia realmente, a fecha actual yo creo que ambos casos, que los dos son citados por Berguier en Visado para Otra Tierra, yo creo que están resueltos por lo menos el segundo de ellos, el primero no tanto pero, aunque luego contaré cómo se resolvió probablemente el segundo, algo que probablemente, oh, si hay oyentes que conocen la historia Quizás no lo sepan, pero vamos, básicamente hoy se ha conseguido identificar cómo ocurrió. No tanto el primero y, sin embargo, siguen teniendo una similitud que es cuando menos inquietante. En 1851, en Frankfurt de Loder, en Alemania, apareció una persona. Esto, claro, inmediatamente Alemania, una persona que no sabe de dónde viene, que no se sabe aparentemente de nada de él, pues todo parece indicar que es un nuevo Gaspar Hauser. Sin embargo, había una serie de elementos claramente diferenciados. Primero, él sabía perfectamente quién era se afirmaba que se llamaba Joseph Boring y eh, sabía perfectamente de, de dónde venía y dónde vivía él afirmaba que venía de un país llamado Sacria y que vivía en una ciudad llamada Laxaria el único problema que tiene es que ni Laxaria ni Sacria han existido nunca el caso de Joseph Boring fue investigado durante un breve tiempo por la policía alemana de de la ciudad libre Frankfurt de Frankfurt bueno, eh, la ciudad libre de Frankfurt del Main está un poco más o sea, un, más al este un buen día este llamado Joseph sí, Borin apareció en Frankfurt En Frankfurt del Oder, y dijo, y dijo vengo, del vengo del país de Sacria Entonces, claro, pidió que en Frankfurt del, Oder, no del Main no porque tiene cierta importancia, Frankfurt del Main era una ciudad libre y era un lugar mucho más abierto y tolerante pero no en Frankfurt del Other, que además en el año que apareció estaba sometida a toda la zona a intensas investigaciones policiales debido a que todavía quedan restos de las revueltas del año 48-49, el caso es que la investigación sobre Joseph Borin fue durante el tiempo que se, que se se dio a conocer, pues fue intensa. El problema es que nunca se pudo sacar nada de él. La verdad es que es, sabio, es algo obvio que nunca existió ni laxaria ni sacria, pero nunca se pudo saber nada del origen de José Borín y así sigue hasta hoy. Sin embargo, hay un caso muy parecido que ocurrió 100 años después, bueno, 104 años después o 103 años después en Japón. En el año 54 en Japón hubo serios incidentes de orden público, bueno, debido a a problemas de, derivados de lo como había quedado el país después de la Segunda Guerra Mundial, y el caso es que la policía japonesa dio órdenes de identificar a todos los ciudadanos extranjeros residentes en el país, sobre todo y principalmente si se trataba de ciudadanos occidentales, puesto que sospechaban que había algún movimiento terrorista o grupos eh, eh, extranjeros que podían estar provocando o alterando de alguna manera el orden público en la isla. El caso es que en, en un hotel donde se estaban revisando los pasaportes a todos los ciudadanos extranjeros se detuvo a un ciudadano que aparentemente podía eh, pasar eh, por, por, bueno, por una persona a algún lugar del norte de África o, o de Medio Oriente y fue detenido, tenía el pasaporte perfectamente hecho, en regla y aparentemente eh, inmaculado. Solo que había un pequeño problema, porque, por cierto, no había raspaduras, la fotografía era suya, su huella digital coincidía, todo era correcto. Simplemente había un pequeño problema. El país del pasaporte no existía, era el país de ¿Tuareg? Con lo cual Tuareg Tuaret, Que no es Tuareg, No ah, Tuareg, Tuaret, claro. Tuareg, Lo cual tuareg. lo vinculaba de manera inmediata a lo que contamos aquí en los países inexistentes. Pero este era algo más inquietante. Cuando le interrogó a la policía, para saber dónde era, Dijo que él procedía del país de Tuareg, pero con tanta tranquilidad, cuando le preguntaron, bueno, ¿dónde está Tuareg? Dijo, pues bueno, es lo que ustedes conocen hoy como Mauritania, Sudán y buena parte de Argelia. Y se quedó tan a gusto. La verdad es que, que bueno, la, la, él explicó que, bueno, que estaba en Japón para comprar armas para la formación de una legión árabe que permitiese, bueno, el, el darle fuerza a la, al, al Estado al, al que representaba ni que decir tiene que acabó en un manicomio, por supuesto, porque bueno, eh, pensaban ver... que algo que algo pasaba serio, no le metieron una Yo lo de, psiquiátrica. Lo, lo de Tuaret, eh, lo respeto, pero irse en el año 54 a Japón ah, está, a comprar que... armas. Exacto, es todo sí. un disparate de arriba abajo, pero bueno, le, claro, le metieron ah. un psiquiátrico, pero nunca consiguieron sacar otra cosa de él. Es como la capax salvo que venía de Tuaret y sí, que venía sí, sí. a comprar armas. La verdad es que siempre se pensó, de hecho durante años después de caso está más o menos resuelto se pensó que se trataba de un fraude, porque además hubo un caso prácticamente idéntico. Eh, hecho por la supuesta República de Puerto Rico, que jamás existió tampoco, porque como es bien sabido, es Estado Libre Asociado de Estados Unidos, pero hay un caso prácticamente igual muy muy similar, incluso se pensó que se trataba de una manipulación interesada para eh, precisamente confundir o generar un tipo de inquietud en, en la policía japonesa y a fe que lo lograron, porque la verdad es que el caso se convirtió en una cosa relativamente conocida y francamente extraña puesto que estaba claro que aparentemente se trataba de un fraude pero nunca consiguieron convencer a la persona que ese es el problema del asunto de que si está, hombre, cuando en un en un manicomio acabas confesando pero no, jamás O sea, no se ha vuelto a saber de él. ¿no? Nunca, nunca reconoció otra cosa en la clínica japonesa salvo que pertenecía al país de Tuareg. Bueno, pues nada, saludamos desde aquí este tuaretano. ¿verdad? <risa> <risa> pero mira, se fue a Japón en los años 50 a comprar armas. Qué barbaridad. Sí, qué locura. <risa> sí, sí, sí, sí. Así le fue. A ver. Bueno, eh, como estamos hablando de seres de carne y hueso. Eh... Bueno, pero una cosita solo que lo que he dicho es que este representante de la supuesta República de Puerto Rico llevaba un pasaporte de Tuareg. Es decir, es una cosa muy curiosa. Ah, también. Sí, porque parece que se emitieron varios. O sea, que realmente eh, se trató de una cosa organizada a escala, lo que pasa es que eligieron muy bien al des a los destinatarios de, de, de la manipulación extraña pero nunca se supo quién era la persona que se hacía mm -hmm. llamar o que decía ser de País de Tuareg mm -hmm. Aviso para navegantes, algún coleccionista de estos de obras exóticas debería tener estos pasaportes, ¿no? el pasaporte sí, sí. del País de Tuareg el, pa el pasaporte de Silán el pasaporte de las Espérides, sí. el, pas el pasaporte del de dominio de Melchisedec, o sea que como ves hay varios países imaginarios que sí han emitido pasaporte aparte de tener su propia moneda, aparte de tener su himno, incluso su bandera. O sea, que para coleccionistas de lo excéntrico les estamos dando una pista. Sí. Bueno, vamos a un ser, en este caso eh, un animal, no es una persona, vamos a cambiar un poco de registro, también me voy un poco al pasado, un caso muy poco conocido, que ocurre en 1517. En 1517 aquí nos tenemos que ir a estas relaciones de sucesos extraordinarios que se emitían en aquella época... Y eh, lo que cuentan además como un hecho verídico es que aparece en Valencia el 27 de septiembre de este año, aparece tras una tormenta un león, león entre comillas, o así es descrito por eh, los habitantes cuando le ven deambular por las calles. Eh, imagínate la matanza que pudo haber hecho este animal fiero como él solo donde se contaba por cientos las víctimas que ocasionó este monstruo, vamos a llamarlo, con apariencia de león. Dicen que a la mañana siguiente, después de haber aparecido este león en la capital del Turia, el cielo se abrió y una gran riada asoló Valencia y a su vez también esta riada mató a muchísimas personas. Por lo tanto, eh, fueron dos hechos que se encadenaron. Es decir, por una parte dijeron que era una especie de animal maléfico, animal que había salido del inframundo, que no solo las víctimas que había causado, sino que había generado que esa inundación se hubiera producido en Valencia. Eh, los sobrevivientes, eh, los que se iban recuperando, iban describiendo como podían a este animal. Y entonces comentaban que el león, siempre digo entre comillas, eh, movía, se movía por la noche, que nadie se atrevía a salir de sus casas por las consecuencias que nos podemos imaginar unos oían sus pisadas otros veían su sombra en la oscuridad otros escuchaban rugidos al amanecer es decir, que, como ves las versiones eran eh, muy concordantes pero también dispersas había alguno que dijo que se parecía más bien a un buey que a un león el hecho es que la autoridad dobló la vigilancia porque se dieron cuenta de que estaban hablando ante un ser real. El buey de los Borgias. ¿eh? El buey de los Borgias, el león del Turia. Y eh, la guardia recorrió las calles, que por supuesto estaban desiertas ya a altas horas de la noche para intentar capturar a este, a este monstruo. Bueno, el hecho es que durante tres meses el temor paraliza a toda la población de Valencia. ¿Tres meses? Tres meses, tres meses. ¿eh? No de una forma continua, o sea que no hacía acto de presencia todos los días o todas las noches, que es cuando él actuaba, pero sobre todo en esos tres meses cuando había tormenta, es cuando eh, aparecía, se manifestaba y pegaba una dentellada y un mordisco de vez en cuando. El hecho es que eh, se le ve, o muchas personas dicen que le ven cerca del convento de la Trinidad y encaminándose hacia un puente, el puente que está allí cercano, se arroja al agua y desde ese día ya no vuelve a dar señales de vida y la calma retorna por fin a la ciudad. O sea, así como apareció, así desapareció. Entonces estuvo tres meses zampándose a los ciudadanos. Zampándose, sí, sí. apareciendo de vez en cuando, sobre todo ya digo en días de tormenta, pero siempre asociado como una entidad maléfica, Eh, sí que hizo bastante daño, ¿no?, en general a la población de Valencia, porque de hecho queda así constancia en esa relación. Y es verdad que muchas de estas relaciones siempre hablaban de monstruos equiméricos, Esto fantásticos. Esto es un, claro, un caso clarísimo kiliano de Imposible. ¿eh? Sí, sí, un monstruo imposible. Además, fíjate que es, sí. por eso incide lo de las tormentas, porque no es el primer caso, <coughs> ni en España ni fuera de España, donde este tipo de monstruos aparecen tras una tormenta mhm uh -huh. o sea que bueno un hay que ver es muy, muy curioso ¿eh? sí sí la verdad que sí muy curioso el, el un monstruo. expediente X del siglo XVI del siglo XVI en 1517 ves no solo lo de Carlos I fue verdad comentado <risa> yo creo que habiendo hablando de esto yo creo que sabes a qué tenemos que llegar un monográfico un día sí. a la leyenda de Cumaneck de Cumaneck uh -huh. a Cumaneck tenemos que hablar de Cumaneck de la tierra de Cumaneck o Amaneco como se quiera llamar de la tierra perdida cuando has hablado de de la tormenta sí. y lo de los pasos entre mundos que es muy bonito a mí de las leyendas modernas además se inspiró una novela buenísima de ciencia ficción primitiva de la de principio del siglo XX que se llamaba el, los hombres del el, los hombres de, me parece que se llamaba Los hombres del Polo de Dernier, una novela fantástica que se, se inspiraba en la existencia de sistemas de tránsitos entre mundos en algún punto mm. del hemisferio norte. La verdad es que está muy relacionado con los temas de los imposibles de, de, de John, John Kill y de sí. las apariciones in inevitables, mm. por, porque además no se puede evitar. Bueno, por cierto, el Modman sería una variante sí. en cierto modo de ello. Bueno, bueno eh, yo quería contar hoy un, ca ahora sí. un, un uno más, caso, uno más, más para, bueno, en mi parte, para terminar. Tú ya con con has tres. aportado aquí el país de Sacria, el, <ríe> el país de Tuaret. Que... Sí, y Laxaria, Laxaria, el país de Sacria y la ciudad no, de Laxaria. Los casos de, de Carlos son triples. A ver, ¿con, ¿Con qué nos vas a sorprender pues, ahora? nada, pues que algo muy curioso. ¿Os acordáis del hombre del piano? De este que apareció ah, hombre, poco. sí, claro, claro, claro, claro. Pues hay lugares en el mundo donde esto se repite de manera frecuente. Sí. Un caso idéntico ocurrió en la misma zona, en Chatham, en una calle llamada High Street, en el 6 de enero de 1914. Unos meses antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial apareció sin sin saber de, de dónde venía ni nadie, delante de unas chicas que iban ganando por el paseo marítimo, pues apareció de repente un tipo desnudo, haciendo una especie de variante original del streaking, famoso, salió corriendo delante de ellas y se fue recorriendo toda la ciudad desnudo. Por supuesto, imagínate la Inglaterra sí. post-victoriana reciente era que le gusta a los inmediata... enseñar el culete. ¿eh? Claro, un streaking como una casa. Inmediatamente detenido. Solamente había dos problemas. No pudo explicarlo. No pudo explicarlo, no. No pudo explicarlo entre esas cosas porque nadie sabía de dónde venía ni él tampoco. Eh, al cabo de unos días fue declarado loco internado y se le perdió la pista. Nunca se supo tampoco quién era ni dónde venía. Nada. O sea que... Ni eh, un rastro. Se apareció desnudo, eh, correteando por la, por la calle. Por y, y la calle en medida de Chazam. Y, y le internaron no, la medida, ¿no? Y le internaron <risa> la medida de la época. <risa> y, <risa> y se acabó <risa> el problema. Bueno, y cerramos, eh, Jesús. Bueno, pues mira, cerramos, hemos hablado de John Keel, eh, John Keel recogió solo en los Estados Unidos, desde el año 1954 a 1969, recoge 44 casos de seres de aspecto humanoide que abordan a transeúntes en la campiña americana de una forma súbita y desaparecen de la misma manera, les pegan un susto monumental y casi se van eh, echando una carcajada, ¿no? O sea, 44 casos, bueno, pues hay un caso que él no recoge, pero que... Que porque ya digo que el espectro es hasta el 69, pero hay un caso muy curioso que ocurre el 12 de octubre de 1976 y que si él lo hubiera sabido, lo hubiera metido dentro de su estadística. El hecho es que un niño estadounidense de 8 años de edad, llamado Tony Barefoot, de Dunn, en California del Norte, eh, perdón, en Carolina del Norte, vea un hombrecito, un hombrecito pequeñito, tipo Nomu. Dice este niño de 8 años que más o menos eh, es como una botella el tamaño, ¿eh? Como una botella de Coca-Cola. O sea, imagínate el personajillo. Que llevaba puestas unas botas negras, unos pantalones azules y una corbatita blanca monísima. Vijo. Dito textualmente de este niño. En principio, bueno, podría ser una fantasía de, este, de esta criatura. Pero lo curioso es que este niño, eh, Tony Barefoot, repita hasta la saciedad que lo había visto y que se disgustaba cuando nadie le creía. Entonces... Lo que hacen es que bueno, pues van, a, van al sitio donde él dice que había visto a este enanito con botas y con la corbata blanca. Y mira tú por dónde. Lo, la investigación que hace es que encuentran unas pequeñas huellas de un ser de estas características en el lugar que había señalado este niño. Y ahí queda la historia. Es decir, es el niño machacando una y otra vez que sí que había visto a este pequeño ser, no, no más grande que una botella de Coca-Cola con su corbatita blanca, pero ahí estaban las huellas de esos piececitos, como para dar credibilidad al testimonio de este niño. ¿Verdad? Bueno, ¿Mentira? Bueno, hay que el caso. Hay que dar el caso al criterio de cada uno. Bueno, pues un monográfico a un Cero muy, muy sugerente, ¿verdad? Con casos eh, peculiares poco conocidos, poco poco escuchados. Esa era la idea. <risa> Esa era la idea y, y bueno, yo me quedo con el monstruo ese de Valencia, de 1517. Es muy curioso. Sí, la sí. verdad es que es muy curioso por los testimonios sí, y por sí, ese sí. tipo de relaciones que a mí también me gusta rescatar de vez en cuando del pasado, sí. porque se saca muchísima información. Sería un poco como los cronicones sí. de, que de, luego surgieron en el siglo XVIII-XIX, pues a que en el siglo XVI-XVII también hubo estas oh. relaciones de hechos extraordinarios. Pues perfecto. Toma, Carlos, para ti un, un pasaporte de Tuaret, ¿eh? mm, que, que ya gracias. sabes Qué que bonito. ha ampliado sus dominios, ahora ya abarca también el Sáhara Occidental. Y para ti, Jesús, toma, te voy a dar una estampita de Lutero, ¿eh? Para que... ¿De Lutero? Claro. <risa> bueno...